Para entrenar de forma independiente y sin apenas material, sea cual sea vuestro nivel. <ríe> si no habéis hecho ejercicio en vuestra vida, si ya tenéis cierto nivel y queréis avanzar de una forma más eficiente, ¿vale? invirtiendo el mínimo tiempo haciendo las cosas bien, minimizando el riesgo de lesión, si quieres complementar otro deporte que tenéis, que corréis, que hacéis bici, que hacéis solo pilates o yoga y queréis hacer un poquito de fuerza, algo más, ahí lo tenéis, ¿vale? Eh, no os preocupéis, en mi millimencasa.com tenéis en la web la principal eh, tenéis en el vídeo de bienvenida un vídeo que os cuento más un poco que vais a que encontrar allí y si aún así dice yo no sé si cuadrar esto conmigo, me lo preguntáis hay información de allí de contacto, me lo mandáis y cuando os hagáis socios tenéis acceso a todo el contenido por 19 euros al mes sin compromiso de permanencia eh, podéis daros de baja cuando Cuando os apetezca, recibiréis un vídeo de bienvenida y os guiaré, dependiendo de vuestro caso particular, en qué entrenamiento se adapta mejor a vuestro caso concreto, ya sea por falta de tiempo, tipo de forma física, por falta de material, lo que sea, lo adaptamos y os, guio, os digo cuáles se ajusta mejor a vuestro caso. Bien, hoy toca hablar, bueno, toca hablar no, toca responder a, a vuestras dudas Dudas interesantes, vamos a hablar bastante de lesiones, de operaciones de menisco Que empiezo a ver mmm, patrones que se repiten, patrones positivos, ¿vale? de en cuanto Pues al final, esto va esto ya va teniendo este proyecto, pues ya tenemos 4 o 5 años eh, Vais siendo muchos socios los que vais pasando por aquí, otros los que os vais quedando Y eh, se pues, van repitiendo cositas y pues me... Quiero, quiero también compartirlas con vosotros, ver que ni, mu ni mucho menos que sea la evidencia absoluta, pero compartir cosas que sí que pueden funcionar, ¿no? Simplemente daros opciones. Bien, si queréis grabar vuestro vuestra pregunta desde mi barra graba esto yo creo que voy a dejar de decirlo porque grabáis una pregunta cada, yo qué sé, cada 6 meses. Igual lo quito y ya pongo el formulario y ya está. Bueno, y lo dicho, y si no pues en el formulario contactar abajo del todo de la web, en la principal también está otro formulario, me lo hacéis llegar, ¿vale? Bien, vamos ya, eh no, no vamos ya todavía con las preguntas os recuerdo que si todavía no habéis escrito la carta a los reyes magos ya vais un poquito tarde, bueno no pasa nada, le podéis pedir a los reyes que se pasen por enixandals.com, con los camellos a por unas unas sandalias, unas huaraches Tenéis un montón de tipos para correr por el monte va a correr por asfalto Simplemente para caminar, para pasear Y si utilizan el código de descuento Mi gym en casa, pues tendrán un 15% Y oye, pues les saldrá un poquito mejor Igual podéis pedir más cosas, ¿no? Bueno, venga Vamos ya, bueno, a los reyes magos O a papá Noel, yo es que papá Noel a mi casa no viene Yo nada más que tengo trato con los reyes Pero bueno, lo que a los que vayan a vuestra casa Pues habléis con ellos Y se lo, se lo comentáis que igual les interesan Venga, vamos con vuestras preguntas ¿Qué? Primera pregunta. <ríe> Empecé a hacer las rutinas de nivel 1, es decir, las rutinas para empezar de cero, las que recomiendo cuando llega el perfil de personas, sobre todo quizá más de 50 años, sobre todo mujeres, no sé por qué los chicos a partir de 50, también hay, ¿eh? pero sobre todo más mujeres que dicen, joder, me tengo que cuidar cuando vais al, al este, dicen, oye, que tienes principio de y la menopausia, tal, oye, pues ahí no, o sea, dices, coño, muchas llegáis ahí a la web, pues hay rutinas para empezar de cero, ¿vale? Pero a veces surgen problemas, como es este caso. Empecé las rutinas de nivel 1 y un día, haciendo sentadillas en la silla, me hice daño en la rodilla derecha. Ahora resulta que tengo artrosis en la parte externa de ambas rodillas por un genuvalgo no tratado. ¿Hay alguna forma de hacer sentadillas sin que sufra la articulación? Necesito fortalecer los cuádrices ahora más que nunca. El médico me ha dicho que no doble la rodilla más de 90 grados. Que salga a andar o que haga bici estática y que si me duele haga reposo y tome aines... Bueno, aines son antiinflamatorios. Bien. Vale. Si tenemos una fase aguda de un problema y eh, podemos todo, es que joder, me mete en un jardín pero bueno podemos hacer caso al médico y si el problema se, se cronifica llevamos meses y no la fase aguda no ha pasado habrá que buscar otras opciones que no medicarnos crónicamente Eh, habrá que buscar otras opciones ¿no? en, en algunos casos no será posible pero en otros eh, habrá que buscar más opciones ver hay que no creo que habrá casos que será necesario pero otros que crónicamente pues quizás lo más fácil ¿no? ah, pum, ya está tómate esto ya está pero habrá que buscar el origen del problema y no solo tratar los síntomas no por lo menos intentarlo buscar opciones bien en este caso carolina pues ha dicho mira voy a hacer las rutinas de, de nivel 1 Eh, para que os fijáis las rutinas de nivel 1 imagino que bueno carolina habrá hecho simplemente la primera porque no está como socia es la que te, la 1 la, la tenéis en abierto o sea si quieres empezar a hacer algo te es una este caso te vas ahí y la haces en abierto ¿vale? son dos series de 8 sentadillas en silla es decir sentadía en silla para que veis que no es algo tal es levantaros y sentaros de la silla con lo cual el, el nivel de flexión de cadera que alcanza la silla salvo que sea una silla muy baja son esos 90 grados es decir, bueno sí, quizás tenemos un poquito más ¿vale? porque está un poco detrás entonces ¿qué te ha dicho el médico? primero lo que os digo hacer caso al médico pero si os manda todo el rato antiinflamatorio y no pone una solución nada más que trata los síntomas yo me, me buscaría un fisio me buscaría algo para el problema concreto ¿vale? ¿vale? No está mal hacer la parte que podemos hacer de ejercicio, fortalecimiento y demás, que sí que la podemos hacer nosotros, pero también, obviamente, buscar un buen profesional que nos ayude también con este con este problema, ¿vale? Creo que no son eh, excluyentes las cosas, sino que son complementarias. Entonces, eh, vale, llegamos a nivel más básico, Sergio. Rutina nivel 1, la primera rutina. Joder, es que me levanto de la silla 8 veces y ya me duele la rodilla. Bueno, no pasa nada. ¿Cómo adaptamos esto? ¿Qué nos ha dicho el médico? Que no duele la rodilla... Más de 90 grados, ¿vale? Bueno, será menos de 90 grados, ¿no? Que no flexione más las rodillas. Si me pongo en la silla, vale, sí, las las piernas quedan un poco aquí. Ya os digo, depende de vuestra anatomía, ¿no? Si es una persona bajita, pues igual flexionar más de 90, levantarme. Yo me quedan 90, 80, yo qué sé, no sé decirlo. No pasa nada. ¿Qué hacemos? Una silla un poquito más alta. ¿No tenemos silla más alta? Unos libros, ¿vale? Ponemos unos libros en el culo, que sean gordos, porque si no, pues un poco vamos a hacer. Hasta que veamos, pues oye, que pasamos esos 90 grados. En el caso de Carolina... Vámonos a 100, ¿vale? Para asegurarnos Vale, ya está Hago ahí la rutina de nivel 1 La 1.1 igual Me levanto los 8 veces Pim, pim, pim Bueno, sigo la rutina en vídeo que la tenéis ahí Que es en vídeo en tiempo real Sencillamente la seguís y punto ¿Qué tal? A ver, el primer día, pues si ya tenías problemas No se te va... No, cuando hayamos pasado esa fase aguda Ya parezca que no hay esos problemas Hacemos ese trabajo de fuerza, ¿vale? Y vamos viendo ¿Que voy bien? Joder, de lujo Me mantengo ahí Pim, pim, pim, pim, pim Incluso te haces todas las rutinas O sea, te tiras ahí las cuantas contons, o las sea, todas las rutinas, perdón, del nivel 1, ¿vale? Hacemos todas las semanas, tenéis ahí 9 eh, semanas y fíjate, luego, después de 9 semanas podemos pasar al siguiente ejercicio o simplemente volvemos a la 1 y quitamos un libro o quitamos dos libros y probamos, ¿vale? Vamos probando. Lo, lo más normal es que al fortalecer eso se vaya corrigiendo Y pero también es posible que no se corrija y que nosotros no podamos doblar la rodilla más de 90 grados, existe la posibilidad bueno, pues ya está, pues lo limitamos, nos quedamos con los libros y adaptamos el ejercicio a nuestro caso, el siguiente sería el siguiente nivel de rutinas el nivel 2, trabajamos con sentadillas pero apoyamos en la silla para quitar peso nos sigue molestando ahí la rodilla sí que no pasa de 90 grados en las zancadas pero es un trabajo de fuerza eh, más intenso es posible que no nos moleste además con el trabajo previo que hemos hecho es posible que no, nos molesta lo adaptamos, ponemos un, de nuevo un libro o algo para que no nos eleve la rodilla y bajamos un poquito menos, vale como veis todo se puede adaptar, si salimos solo a andar o a hacer bici estática eh, no estamos dando el estímulo de fuerza al cuerpo, no estamos dando el estímulo óseo que necesita sobre todo mujeres, a partir de los 50 necesitas un estímulo óseo ya sea salto a la comba ya sea trabajo de rutina, y no digo poneros a hacer dobles de comba, ni una rutina de 10 minutos de comba de cero a nada, porque lo más normal es que nos destrocemos sino simplemente empezando a hacer 10 saltitos, 3 días a la semana 20, vamos subiendo, ¿vale? O sea, es hacer una rutina sencilla y adaptada sobre todo a nuestro nivel y a partir de ahí poquito a poco, pero si solo hacemos andar, pues eh, la osteoporosis, o sea la degeneración, pues va a ser eh, más rápida, ¿vale? Obviamente mejor es mejor andar que no hacer nada y andar, aparte del trabajo de fuerza está genial y lo recomiendo yo también ando o sea, es algo andar, pero eh, si nos quedamos ahí estamos Eh, reduciendo mucho pues lo que podríamos hacer en cuanto a ejercicio físico ¿vale? y ya os digo, simplemente con adaptarlo ¿hay un problema? pues lo adaptamos y ya está vale bien Carolina, espero haberte ayudado y a los que no se os llamáis Carolina pero que desadaptar eh, este ejercicio o el que sea vale se trata un poco más de decir esto es así, que ya os lo explico cómo se hace el punto de vista, vale que si hay un problema crónico que nos planteemos qué es lo que pasa ahí para intentar eh, buscar más opciones, ¿vale? otra veces no las sabrá pero oye, vamos a buscarlas. Venga, siguiente pregunta. Hola, Sergio. Esta semana me toca la semana de descarga. La semana de descarga la tenéis prácticamente en todos los planes. Al menos es como secuencial, ¿vale? Va subiendo, va bajando la carga en función de tal. Es algo que si no se ha hecho nunca es como que coño, qué? que esta semana voy a hacer la mitad pero esto, que pierdo el entrenamiento, que tal que es como chocante la primera vez que no lo has hecho y somos muy reticentes, yo fui el primero pero el momento que haces la semana de descarga que encima te refrescas de a nivel mental también, descansa el cuerpo y luego vuelves con fuerza y dices, joder, no he perdido nada, sino que encima estoy más fuerte no pues para eso es la semana de descarga vale bueno, me dice Daniel, estoy en el segundo ciclo del calisténico en proceso haciendo 4 dominadas, 6 fondos en paralelas y 12 subidas al cajón, que está guay Eh, calistenia y con proceso tenemos eh, un día rutina básica es decir, flexiones, remo invertido y zancadas, y otro día tenemos ejercicios de nivel intermedio dominadas, fondos en paralelas, subidas al cajón o la variante que hayáis elegido vale estoy haciendo eso dando prioridad a la calistenia y bajando la intensidad en el crossfit endures que es su otro deporte, si escucho a mi cuerpo en no señales de cansancio me siento bastante bien, un saludo Daniel perfecto, o sea, no metemos la semana de, des de descarga cuando estamos reventados que llegar un momento en el plan que igual sí que llegamos a estar reventados y metemos esa semana de descarga y habría que si no nos hemos recuperado lo suficiente habría que eh, pues ajustar el plan, ¿no? O sea, vamos a ver, ¿cuál es el problema? bueno, me comentáis y vamos ajustando, pero en... que estoy bien me siento, me siento bastante bien, ¡perfecto! que no hace falta ir fuerte todo el rato, ¿vale? eso va a hacer que asimilemos y que nos sintamos aún mejor la semana siguiente y podamos continuar con más fuerza si tenemos el caso, como veremos después de un opositor, de Carlos Bueno, no habla de la semana de descarga en concreto, pero sí, entonces, cuando hacemos a lo que voy es que tenemos poco tiempo, vamos al límite, vamos a tope, bin bin bin, no hay semana de descarga, mira, estoy reventado, vale, pum, ahí la metemos, ¿vale? Pero si es, si nuestro si es un deporte de ocio, que no diga que, que no que no digo que no tengamos que tener buen nivel, eh, ni que podamos llegar a tener buen nivel, pero que sea algo ocio, para qué vamos a ir al límite? Para que buscar la lesión, pues oye, vamos a ir pues bien, pero mirando lejos, pero a un buen ritmo, ¿vale? Que no tenemos que no tenemos prisa, ya os digo. No es incompatible la semana de descarga con que avancemos bien, ¿vale? Y de hecho que avancemos incluso, casi me atrevería a decir, más rápido. Pero bueno, en el caso de que hay que ir a tope, pues vamos a tope, ¿no? Una posición y demás. Pero en nuestro caso no es necesario, ¿vale? No, no es lo óptimo desde mi punto de vista. Siguiente pregunta. Bueno, esto más que una pregunta es... Eh... Os voy a contar un poco, es una especie como de testimonio, bueno, de una persona, uno de los socios de los alumnos que le, tenía, le han operado de menisco y cómo ha sido su... ¿cómo decirlo? Su experiencia... Bueno, lo, lo leo directamente, ¿vale? Eh, perdón... Vale, Javier, tenía el final del todo. Javier eh, me escribe y me dice... Bueno, se apunta como como socio, como alumna, me dice lo siguiente tengo el otro menisco y me tienen que operar en un par de meses voy a trabajar también controlando el no bajar eh, mucho peso, pero no quiero estar parado eh, para tener el máximo de musculatura posible para la cirugía, la que la rehabilitación lo agradeceré, ¿vale? joder, pues claro, vale, pues haz lo que puedas sobre todo zancada si no te molestas sobre todo lo que no haya molestia en el ejercicio, ¿vale? Eh, consulta al traumatólogo oye, mira, voy a hacer este problema eh, ya le diría el mira, eh, fortalece antes de la operación para luego perder menos masa muscular y que la recuperación sea mejor, ¿no? esto es la, la teoría, venga, mete zancadas, pim, pim, pim vale, hace poco le escribí oye, ¿cómo vas? y me contesta pues lo llevo genial, bueno, no sé si te acuerdas que te dije que me operaban del menisco, me operé en octubre, hace 5 semanas y la verdad es que me he recuperado súper rápido el fisio está flipando de lo rápido que he evolucionado y sin ninguna recaída estuve la primera semana de reposo estricto y ya después poco a poco andaré a rehabilitar hoy he estado y prácticamente puedo hacer de todo nos hemos centrado en recuperar los cuádriceps y los isquios y en la propriocepción puedo hacer sentadillas casi completas pero al apoyar el peso en las cuclillas todavía me molesta pero por lo visto es normal porque todavía hay alguna de información de la cirugía me ha ayudado mucho el entrenamiento previo a la cirugía el que hablamos con las zancadas y tal y luego eh, le dije joder pues si la sentadilla todavía te produce molestias y ya puedes... o sea, el fisio te ha visto bueno... porque tampoco hay que correr más de la cuenta, ¿vale? El fisio, estamos trabajando con el fisio, tal... que el fisio te ha visto bueno... mete zancada, porque además es un trabajo... unilateral, es decir, una pierna y luego la otra... es decir, es independiente la sentadilla... de la pierna buena, sin querer, vamos a tirar un poquito más... pero en este caso no podemos hacer trampa... o sea, va una pierna y luego la otra... además, limitamos la flexión de rodilla... más o menos a 90 grados... podéis un poquito más, un poquito menos... pero el gesto es de 90 grados... y vamos a dar a más un estímulo de fuerza de intensidad prácticamente doble porque vamos a una pierna o sea, no es una sentadilla una pierna obviamente pero hacer la zancada pues es eh, más intenso o sea, esa gestión lateral que la propia sentadilla que son colardos entonces dice, joder, no había caído una, en, en que hacer la zancada no se flexiona la rodilla más de 90 grados yo estaba con las sentadilla en la cabeza únicamente lo he probado y no me molesta nada de todas formas voy al traumatólogo la semana que viene y le preguntaré, aunque no creo que me afecte si no me duele, Javier Vale, he puesto este pequeño eh, texto al final para decirle, oye, de las zancadas pruébalas si no te duele y que el traumatólogo, la persona, el profesional que te está tratando, oye, mira, voy a hacer esto, le pregunto por si acaso, pero vamos, que parece que va de lujo, ¿vale? Se trata un poco esto. Bien, ¿por qué os traigo este testimonio? Para que veáis, joder, que hacer un trabajo de fuerza funciona, ¿vale? Para cuando hay un problema, este caso incluso para una operación, ¿vale? Que estaba el, el propio... Fisio, el traumatólogo, está flipando de lo rápido que se está recuperando porque había hecho un trabajo previo. Hay algún caso eh, más cercano que tengo de persona, por ejemplo, que anda en bici, anda bastante en bici y tal, pero no hace ese trabajo de fuerza. La bici está bien, para una persona sedentaria que no ha hecho nada, la bici ya es un estímulo de fuerza para él, pero alguien que anda mucho en bici y no está haciendo los deberes en cuanto a trabajo de fuerza... Sigue teniendo molestias, ¿vale? Entonces yo digo, joder, haz zancada, haz zancada, haz el trabajo de fuerza, ¿vale? Trabajo de fuerza que no te moleste. Sentadilla no puedes llegar a 90 grados, haz sentadilla menos de 90 grados, pero la zancada es lo que os decía antes, mayor intensidad y tienes, eh, oye, ¿puedes bajar a 90 grados? Bien, ¿que no te molesta? Igual el caso que hemos visto antes. Ponte un libro y baja un poquito menos, ¿vale? Y ese trabajo va a ser lo que nos va a proteger la rodilla. Obviamente, independientemente de que la operación haya salido mejor, haya salido peor... Eh, nos hayan quitado mucho menisco, poco vale eso obviamente también va a influir o sea no va a ser que hagáis zancadas y ya vais a, vais a salir saltando a las 5 semanas no estoy diciendo eso vale digo que el trabajo de fuerza es importante y que en este caso por ejemplo zancadas además nos permite limitar como casi cualquier ejercicio de calistenia nos va a crear una buena base antes de la operación y luego nos va a ayudar con la recuperación y aunque no estoy mal de las rodillas es un trabajo que aunque hagáis bici, carrera o no hagáis nada, aunque sea el, el trabajo de calistenia básico o va a venir de lujo vale para la vida en general para estar bien y sentirlo bien y que en el día a día pues que no digo que no hace falta hacer 60 días en una pierna a serie de 20 y si no os digo no estoy hablando de eso de hacer un trabajo de fuerza a menos suficiente para salud y luego si nos apetece evolucionar pues evolucionamos vale venga siguiente pregunta <coughs> hola sergio creo que algo estoy haciendo mal y creo que meto demasiada carga de gimnasio durante la semana te explico esto es lo que os decía antes del, de la, del tema de la semana de descarga hago el plan de calisténico loco con dominadas y flexiones lunes, miércoles y viernes pero también hago gimnasio, máquinas lunes, espalda, bíceps, martes, hombro jueves, piernas y viernes, pecho, pectoral lo que estoy viendo es que no mejoro en dominadas tanto como pensaba y puede ser por la carga de gimnasio sema, eh, semanal lo que te comentaba en un correo anterior tengo el empeño de entrenar demasiado ¿cómo lo ves? ¿podría hacer solo dominadas press durante la semana? ¿no es necesario entrenar bíceps, hombros, etcétera como entrenamiento de apoyo para lograr más dominadas? es como, Dios mío Teniendo en cuenta que mi objetivo es la trepa de cuerda, voy bastante perdido. Gracias de antemano, Carlos. Bien. Le dije, "Claro, o sea, que es que menos es más, menos es más. Estará haciendo el plan de calistenícologo, el más agresivo, que parece que estamos buscando la lesión, pero bueno, está justificado porque vamos a por porlapo, vale, vamos a por todas y como no hay tiempo, que pues si hubiera tiempo no haría el calistenícologo, pero como hay tiempo, bueno, pues vamos a, o sea, como no hay tiempo, perdón, vamos al calistenícologo. Y encima porque tenemos esa creencia que a mí me pasaba, que no, tenemos que hacer luego toca hacer bíceps, tríceps, hombro, no sé qué para complementar para arriba, para abajo, que a lo mejor un trabajo de culturismo para que se te marque no sé qué gaita por ahí, pues es es lo es lo óptimo, no digo que no, eh, pero para el rendimiento, para lo que estamos haciendo, nos sobra, de hecho nos está lastrando, nos está perjudicando, estamos sobreentrenando, por eso no avanzamos. Y Carlos empezó haciendo tres series de dos dominadas, fíjadlo, ¿vale? Bueno, pues ahora mismo está haciendo 5 series de 6 dominadas o sea, está haciendo empezó con un volumen total de 6 repes y está haciendo 30, o sea, hemos interpretado el volumen de entrenamiento en un 500% es una salvajada, ¿vale? o sea, y dominadas estaba haciendo series de 2 y ahora series de 3, he mejorado un 300% es una salvajada, ¿vale? de hecho, estoy ya cerca de las de las 10 dominadas y no las ha llegado ya, ya he dicho que hiciera un test por cierto, Carlos, me tienes que enviar el, el test eh, igual cuando esté publicado esto ya, ya lo tengo para ver si estamos ya en 910 y empezar ya con la trepa de cuerda, que es lo que nos interesa, ¿vale? Entonces, se entiende un poco la idea, ¿no? A ver, aunque me parezca el entrenamiento de fuerza, menos es más, obviamente, hay unos límites, ¿no? Pero que no tenemos que acabar reventados, que no hay que entrenar todos los días, que no hace falta, ¿vale? Que, no es, que es que con mucho menos de lo que a veces pensamos es suficiente. Así que, elegid un plan acorde a vuestros objetivos y seguidlo, fiaros, y si tenéis dudas me las comentáis oye macho, que esto es muy poco, que no, que no es poco, tranquilo o mira, te quedas con muchas ganas, tal no te preocupes, vamos a cambiar de plan ¿vale? pero ten en cuenta eso, que menos es más y que funciona, que Carlos lo ha visto, joder, que, que es que dices, joder, no sé tal, y, y hemos ido avanzando semana a semana y fijaos, ¿no? o sea, las cosas funcionan, ¿vale? las cosas funcionan, pero obviamente también llevan tiempo, no vamos a pasar de dos dominadas a 7-8, así en dos semanas ¿hacemos así un entrenamiento mágico? no, eso no existe, o al menos yo no lo conozco, pero con el paso de, de los meses pues sí que llegamos a ese a ese nivel vale venga y vamos a ver la última pregunta que también es de Carlos tengo que empezar a meter sesiones de natación ya que hay una prueba específica para ello en las opos, en las oposiciones de bombero cuando me recomiendas que las meta perdón, cuando me recomiendas que las meta el plan sería lunes, miércoles y viernes dominadas pres de banca el trabajo de fuerza que estamos haciendo y meter dos sesiones semanales de natación, un saludo Carlos bien Eh, yo las recomendaría, pues obviamente, perdón, recomiendo meterlas en los huecos, es decir, lunes, miércoles y viernes tenemos trabajo de fuerza, pues martes y jueves metemos ese trabajo aeróbico de natación. Si lo meto, a ver, imaginaos, bueno, ya está, respuesta fácil y hasta ¿vale? No me mojo, pero me voy a mojar, vamos a dar otra vuelta. Imaginaos que también hay que hacer carrera, porque los puentes al bombero también hay que correr bastante. ¿Cuándo lo meto? idealmente por sistemas de estos metabólicos y no sé qué y tal y cual, que si anabólico, catabólico y tal, pues idealmente serían en días separados y, eh, y ya está, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que si ya metemos también natación, la carrera no vamos a correr solo dos días al fin de semana y encima seguidos, entonces hay que hay que doblar algunos días sesión. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? idealmente haríamos por ejemplo por la mañana gimnasio, trabajo de fuerza y por la tarde carrera ¿qué pasa? pues que las personas que tenemos vidas normales, pues no somos deportistas de élite pues hay que hacerlo ya que vas a gimnasio aprovechas o a las pistas de elitismo entonces recomiendo eh, en este caso oposiciones que tengo que mejorar más ¿dónde...? Tengo que centrarme a saco, en este caso de Carlos, en subir la cuerda. Pues primero el trabajo de fuerza. Y después, aunque esté un poco reventado, voy a correr. Hago las series o lo que me toca. O la natación en este caso. ¿Voy a hacerlas al 90%? Sí, pero es que mi prioridad es lo otro. Porque aunque yo nada de un poco peor, no va a pasar nada. Pero como no me subo a la cuerda, pues le ha cagado y me voy a mi casa. Entonces, pues obviamente tenemos que priorizar ahí. vale eh, Ya os digo, priorizar a lo que tengáis que, que poner más... Eh, que sea más importante en vuestro caso ¿vale? entonces, depende en uno que vaya corriendo, uf, que vaya fatal, pero que vaya bien en dominadas o suficiente para probar, pues tendrá que correr primero y luego ya hacer las dominadas cuando esté ya un poco bastante cansado, ¿vale? se trata un poco de eso que podéis separarlo en días, que no, pues oye mañana y tarde, que no, yo lo que hacía pues oye eh, a mí me, me hacía primero gimnasio y luego ya corría, de hecho tenéis que ver también esto es importante, cuando en vuestra oposición como es, porque hay oposiciones que cada día es una prueba y guay, bueno, guay que estar 40 veces pero otras que son son todas las pruebas el mismo día vale en mi caso solía ser así entonces tenéis que entrenar una especie de simulacro de examen para que haya días, no todos pero que haya días a la semana que lo hagáis todo seguido es decir, que cogéis la mañana que te vayas a mejor en el orden que va a ser la oposición si lo sabéis las pruebas y al gimnasio, natación luego correr, ¿no? Que vayas ese día y vayas ahí con arrastrado pero que haya especie de simulacro y que haya días que lo pruebes todo seguido porque igual si lo haces todo separado de lujo pero el día de la prueba te has vaciado ya en las dominadas, no sé qué y vas a correr y vas arrastrado, ¿no? Pues para que veas ese estímulo para que también te conozcas mejor Bueno, Carlos, espero que sirva de ayuda y me vas contando. Y a todos gracias por haceros socios Gracias por estar ahí escuchando episodio tras episodio, por mandar las preguntas, ya sabéis, en mijimencasa.com, abajo del todo en el apartado contacta me la podéis mandar, o mijimencasa.com barra grava tu pregunta. Y gracias por vuestros comentarios en Me Gusta en iVoox e y por estar ahí escuchando episodio tras episodio. Nos escuchamos el próximo día. Ser responsable para ser feliz. Adiós.